Bueno, el doctor Lobo Bulló, finalmente se ha condenado al primer juez en Tucumán por crimen. Sí, y tomando lo que fue la acusación de la querella y del Ministerio Público Fiscal, salvo en el capítulo de la participación secundaria en los homicidios, es de la máxima importancia. Eh, como representante de la familia Romano, decir que Miguel Armando, que fue víctima y hoy se lo reconoce, hubiera eh, seguramente deseado este momento. Él falleció hace cinco años, hace exactamente cinco años, y, y hoy la justicia finalmente, luego de 39 años, declara eh, la privación ilegal de la libertad de él, eh, los vejámenes. Eh, el abuso de autoridad y el prevaricato en contexto de lesa humanidad, lo cual es de la máxima importancia porque son delitos que muchas veces son discutidos, esto del prevaricato y el abuso de autoridad y hace a la complicidad civil justamente, en definitiva creemos que la mensura de la pena que realizó el tribunal, es coherente con haber descartado la participación secundaria en los homicidios. Uh -huh. Recordemos que en el caso de Romano, las hijas lo habían visto, han sido dos testimonios muy fuertes, digamos lo habían visto salir de la jefatura torturada. Sí, si bien el procesado y hoy condenado se burló de la presencia de un sacerdote que es familiar y tenía escasos 14 años en aquel momento, eh, nosotros considerábamos y estábamos muy muy tranquilo, si se quiere, si vale el término, en que la familia eh, concurriendo también como denunciantes y testigos eh, había plasmado la absoluta verdad de aquella privación ilegal de la libertad que recordemos con eh, comenzó un 24 de mayo del 76 con la presentación espontánea de Miguel Armando Roman. Doctor, ¿esto cree que sienta un precedente para el juzgamiento de las llamadas complicidades civiles? Sí. Eh, nosotros consideramos que un, una sentencia de este tipo en un debate que duró tres meses y eh, que tuvo jueces federales de distinta jurisdicción y que el próximo viernes va a entregar su sentencia completa eh, es de la máxima importancia en lo que es el, el capítulo civil y el rol que cumplieron las instituciones justamente civiles.